ú l t i Momento o m cayeron los pibes chorros. Ariel, estos son más chorros que vos, mamá chorra. Tenés razón, ¿Pibes chorro. Mi Hermana tiene la colcha sucia. <coughs> Con gallo o sin gallo. o y e e d e nuevo, vieja! Sí, sí. ¡Un、oh, nuevo、no, r e p a j a r i t o p i b e c h o r r o h a c e m e gatito!